La que no tiene a su alcance a Bruno Carreño se es Ana ¿S1? de Armas, ¿eh? Ana, ¿Eh? Ana claro, baja, abuelita. O vas por la calle y no ves nada así, nunca. ¿Eh? Vas por la calle y nunca ves eh, eh, eh, nada así. Por eso, José Manuel tenía razón. Se tapan, no se... es Yo creo que, que van ocultas por si, tú, por si se encuentran contigo. ¡Cabrita! <risa> ya, ya, ya, Oye, pues... O... ...y ocultas ellas por si o... se encuentran contigo. Una de las señales del fin del mundo es la desaparición o la reducción muy notable...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 dejando coja eh quitando una pata a la mesa Día de toda ahí, esta de esta pirámide del dicho de Mala hierba nunca, nunca muere. muere, bueno, pues, eh, Es por esto. Por cierto, me contabas eh, antes de entrar en antena, ¿cuántas especies de abejas hay? Bueno, pues, ¿Y qué porcentaje sí. eh, son las que son responsables claro. de la miel? Porque nos vamos a llevar una sorpresa. No, nosotros ¿eh? ten, tendemos a, a, a inmediatamente decir abeja-miel. Bueno, hay muchísimas especies eh, dentro de las abejas. Hay mira, miles, mira. Hay, 20, mira cuántas hay miles clases de abejas. Solo un 5% de, de estas 22.000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 ¿Cuáles son las causas? Pues las causas, una, no hay una causa ni científicamente está eh, acotada la causa de... Por, por seguramente más, pero seguramente tiene muchas tiene respuestas. Tiene muchas ¿no? respuestas y hay muchos elementos que están eh, eh, convergiendo para que eh,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 Que, y como como tantas, tantas frases y que aparecen en las citas de Einstein, ¿eh?